¿Nos tomamos un tequilita, no? Pásame la sal y el limón Tequila para los viejos Tequila para tomar Tequila para que goce Para vacilar, para los viejos, tequila para tomar, tequila para que goce, tequila para vacilar. Un traguito de tequila para que sepa que sabroso, para que sepa lo que bueno. Pero que tomate un traguito de tequila para que sepa lo sabroso, para que sepa lo que bueno. Pásame un traguito de tequila con limón y sal. Pásame un traguito de tequila con limón y sal. Pásame un traguito de tequila con limón y sal. Pásame un traguito de tequila con limón y sal.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 hola maestro bueno, muy estamos? buenas tardes muy buenas y calorosas tardes aquí en la perna de occidente en guadalajara jalisco definitivamente aquí en guadalajara ya estamos con todo el calor De, de la primavera Ya las plantas ya están eh, Dando ahí sus pequeños hijitos Diríamos La los llamarada que. de la casa ya está ahí Se quiere prender ¿eh? Sí, ya se va a poner nuevamente de naranja El sol ya está completamente iluminado Y lleno de calor para hacer que esta próxima primavera sea lo máximo sí. Sí. Vamos sí, no, a recibir nuestro. bailando Sí, eso eso queremos, eso andamos planeando. Eh, nos merecemos ya un bailecito otra vez. Eh, y estar pues todos contentos, ¿no? Así es. ¿Cómo está, maestro? Muy bien aquí este en, un progr en el programa número ¿Ciento, Ciento 102, ¿no? 102, 102 según 102, yo sí. Sí. Estamos en el preámbulo Bueno, todavía falta unas pocas semanas para que el festival número 14... No, maestro, edición, edición 14. 14. Lo va a regañar eh, Guillermo, lo va a regañar Colores de México. Porque el calor llama a las plantas, ¿no? Exactamente. Ustedes ya saben que... El verde, que te quiero verde. Le quiere componer. Ustedes ya saben que somos uh, patrocinadores oficiales de este evento. Llamado Festival Flores y Colores de México Estamos muy contentos por eso Y pues tenemos un nuevamente como invitado Obviamente al presidente organizador Actor intelectual Y demás de este festival El señor Así es Guillermo Rodríguez ah, El maestro no sé qué trae el día de hoy Que se aproveche porque no puedo hablar mucho ¿Será? ¿Será? Voy a quitar el micrófono No, Mercedes, Beto, muchísimas gracias por esta invitación, este programa, por ser parte del festival Y pues tenemos invitado de lujo Invitado de lujo, el tema, vamos a empezar por el tema Ayer estuvimos haciendo como un cáliz de entrevista Ajá. Eh, Muy amena la plática, lástima que ustedes no estaban Pero la plática estuvo buenísima Una no entrevista Exacto, entonces de esa plática surgió el tema de hoy Hoy el programa se llama Los Agaves y sus Amantes uh -huh. Por lo que yo entendí, el, el de que me comentaron el día de hoy Las personas que llegan y conocen a Los Agaves se enamoran Al 100% de ellos, ¿cierto? Sí, pues bueno, ustedes saben que mi fuerte son las orquídeas, pero yo tengo una fascinación especial por los agaves y Jesús, tío José. Ay no, bueno, ya que, ya que Memo trae ahí su... Jesús me salve de, de enviciarme. Ya que él trae su, su guión propio, yo les voy a presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy, que es José Hernández él eh, dijimos que, que nos íbamos a presentar como coleccionista amateur y amante de los agaves bueno, es, hola José. es una transmisión remota a, aprovechando la, las nuevas tecnologías no así es de manera eficiente en lugar de utilizarlas para estarnos peleando como muchos lo hacen si sí. vamos a, le estamos utilizando para difundir pues de a nuestra manera la cultura y, y el emprendimiento y los temas diversos que se puedan tratar, que puedan este, hacer que crezcamos como personas. ¿no? Pues vamos a ver si nos está escuchando. Hola José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima? Perfectamente, pues aquí también en la Ciudad de México hay un clima excelente. No hace mucho calor, pero sí hace mucho sol. Oye, ya ya te hicimos aquí un, una pequeña presentación. Un preámbulo. Exacto, donde te andan cambiando el nombre. Sí, ya, ya escuché ahí a Memo, ya me está cambiando el nombre otra vez. ¿Sabes qué? Por eso nunca me trae los agarres que te pido y cuando los trae los vendes. Porque ¿Qué? se los a otro, o sea, no dicen mi nombre. Ah, ah ya, ya entendimos, ya entendimos, pero bueno, luego nos peleamos, ¿les parece bien? Por favor. Oye, José, pues de verdad que estamos muy contentos de que nos eh, puedas acompañar el día de hoy. Eh, es muy interesante el tema que nos traes sobre estas eh, plantas. ¿Les podemos llamar plantas o no? Son, ¿Son plantas? plantas, sí, por ¿sí? supuesto. Eh, sí, claro. Es el reino vegetal. Uh -huh. okay. Son plantas. Tú vas a estar presente en la decimocuarta edición del festival, ¿cierto? Tengo todas las intenciones. Espero poder acompañar a Memo y a los demás compañeros en esta edición. ¿Qué número de edición sería la que tú asistes? Este, sería la segunda. ¡Ah, apenas! Sí, soy muy nuevo ahí con, con mi es, este La, la invitación me, siempre me invita, o sea, sí me invita, pero por una u otra situación a veces no no, no he podido. No, pues yo te recomiendo que estés porque de verdad va a estar esto muy bueno, ¿sí o no? Así es. eh, A ti no te ha tocado, pero el festival de Semana Santa es el más fuerte. Sí. Siempre ha sido el más fuerte, eh, con la mayor cantidad de personas como visitantes. Sí. Y pues ya te dije, traíte a tu familia y terminando el festival nos vamos a, a ranchear, que es Pascua. Eh, y te gastas todas las ganancias del festival <risa> y nos vamos a... Eso es importante. En tequila. Exacto. Oye, pues ya vamos a entrar en materia. Eh, tenemos aquí a un amante De los agaves que queremos Que nos platiques, José, ¿cómo, cómo fue Que tú llegaste a esto? Eh, no es algo muy común Normalmente la gente nos vamos por, por especies Que normalmente florecen ¿no? Bueno, también los agaves florecen ¿eh? Pero no es, ¿sí es tan frecuente Como, como cualquier especie Como una orquídea, vamos? No, por supuesto que no, y, igual ahorita Nos va a decir que hay agaves que maduran hasta los 18 años, ¡Ay, sí. entonces este, creo que son los Potatorun algunos y demás, pero igual... este. Un poquito de tu historia, José, platícanos, ¿Cuál por es tu... favor. ¿Cuál, para empezar, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio y por qué los agaves eh, entraron a tu vida o cómo entraron a tu vida? ¿Cómo entraron? Eso es muy interesante. Sí, sí, la verdad, es que me, me he preguntado yo también esto, ¿por qué no? ¿Por qué, este, ¿por qué no me fui por por otro, por una orquídea, y por qué me fui por un agave. Pues, de hecho, eh, ahí mi historia comienza, yo tenía como, como cinco años, uh -huh. entre cinco y seis años, y mi abuela tenía muchas macetas, muchas macetas. A mí no me gustaba más que jugar con mis muñequitos en las macetas. <risa> A mí mi abuela, por, este, por esa razón que me veía ahí jugando en las macetas, Dentro de mi imaginación yo sentía que estaba en, una, en un bosque. Ok. Entonces mi abuela así como que me vio eh, ganas de de, de, de de tener plantas y entonces ella me dijo, oye hijo, mira, eh, a esta planta se le corta este bracito y luego lo sembramos acá, ven para que lo siembre. Y ella me empezó a, a, a hacer que yo eh, tuviera mis cultivos pequeñitos en latitas Y, y cuando yo veía que le salían hojas, pues era una emoción tremenda para mí. Claro. Y ahí me nació el amor por todas las plantas, no no en especial por por los agaves, cualquier tipo de planta a mí me gusta. Este y pues hasta que tuve la oportunidad de tenerlas para mí en mi casa, uh -huh. me comencé primero en un pequeño jardín que teníamos cuando éramos este chicos nos fuimos a vivir a otro lado, había un jardín, yo lo cuidaba, yo lo sembré y yo cuidaba las plantas. Después me casé y empecé a tener macetas y tenía palmas y tenía este eh, otras especies y posteriormente comencé con los cactus, ¿no? Okay. entonces ya una vez que comencé con los cactus hubo un detalle, un detalle pero eso ya era un detalle mío Eh, me di cuenta que el coleccionismo de cactus pues, es, es relativamente popular, ¿no? Sí. En el, este, se pueden encontrar pues con facilidad. Sí, sí, es cierto. Y en algún momento, este pues yo veía que, que la mayor parte de la gente tenía las mismas especies que yo tenía. Y dentro de mi cerebro decía, no, yo quiero lo exclusivo, yo quiero lo raro, <risa> lo, lo que nadie tiene. Eso y tristemente, tristemente es la parte triste que desde el de, de agave Pues que no se le ha dado esa importancia biológica que tiene Cultural e histórica Porque pues simple y sencillamente hay muy pocos coleccionistas Y entonces fue cuando dije yo de aquí soy De lo que no hay De lo que nadie tiene Pues sí, de hecho, era justo lo que estabas eh, sí. solicitando, ¿no? Algo que, que fuera un poco raro por etiquetarlo de alguna forma, que no fuera tan sí. fácil de conseguir y que nadie más lo tuviera. ¿Con? Sí, ya después me di cuenta que el raro era yo. <risa> <risa> también también no. quiero aclarar. ¿Eres, <risa> eres microendémico, no eres raro. Sí, soy oh. microendémico con gusto y <risa> raros, pero pues, me encontré con esta planta que estaba un tanto olvidada, Olvidada, ¿eh? Porque, digo, sí tuvo su, su, su tiempo y a este tiempo se remonta incluso a los 9.000 años. O sea, es una planta milenaria uh -huh. que desde hace 9.000 años ya se limpaba para generar los azúcares en, en, el, uh -huh. en todo Mesoamérica. Uh -huh. O sea, ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia, pero actualmente pues ha perdido esa, esa importancia que tiene... Es esta incomprendida planta Cierto, oye ¿Y, y ¿a, qué, a qué crees tú que se deba eh, Esta falta de atención En general para los cuidados Que merece? Eh, bueno pues Comenzando porque eh, No sé si algún vez A ustedes han probado O han escuchado de la miel de agave Sí, claro ¿Sí? Es una cosa riquísima Pues antes esto se utilizaba como un, un, un endulzante, ¿no? desde hace mucho tiempo, desde, desde, desde, la, desde la época prehispánica. Uh -huh. Pero a la llegada de los españoles, este, ellos introducen la, la caña de azúcar y pues la caña de azúcar produce mucho más azúcar que un agave, que un agave. Uh -huh. Y entonces se, se deja por un lado la producción de, del azúcar y se le, ahí es el primer golpe que sufre De, digamos, de importancia la planta. Ah, ok. Muy fíjate, interesante. como vienen? Fíjate, Un, una cosa más, ¿no? A mí que también, a fíjate, yo también recuerdo, wow, y, y remontándome incluso a las películas que veo unos de charros, donde el, incluso el tequila que es de, sale de ahí de los agaves, era uh -huh. una, una bebida como menospreciada, ¿no? porque llegaron ah, sí. los los, los brandis españoles y la gente, eh, yo yo recuerdo que decían que los que tomaban tequilas era como la gente raspa, ¿no? Afortunadamente. Bueno, era una bebida cuando se inició ah. para la gente de, de pueblo, para eh, la gente ajá. de bajo recurso. Sí, era para la gente de pie, eso tiene mucho que ver de que se hayan descuidado también los cultivos de, de diferentes tipos de agave en México Y otra cosa, que también entraron muchas plantas nuevas de otros países Y eh, de mala forma empezamos a cultivar especies no mexicanas oh. Y despreciamos lo que teníamos, porque era tan común, como siempre lo hemos tenido eh, decimos no, pues esto no No lo valoras eh, no, no valora uno los tesoros que tenemos en México como Cierto. país megadiverso que somos. Y también otro golpe que sufren los agaves es de que las empresas ya más modernas de destilados, como dices tú, los brandis coñac, eh, whisky todas uh -huh. esas cosas, eh, empiezan a satanizar el, de este, el pulque uh -huh. y, los, y las extracciones de, del. como el agua miel eh, y otras, otros eh, destilados que se hacen y a decir, es malo es malo es malo es malo y empiezan a meterte la industria no entonces la, la cerveza la cerveza y demás y apenas estamos empezando otra vez a retomar eh, la belleza y la importancia de nuestras plantas en méxico mm -hmm. eso sí. también sucedió con las orquídeas eh. Sí. oigan pues vamos a hacer un corte y regresando vamos a, a platicar de este tema tan importante que es cuáles son oh. las bebidas que obtenemos de estas plantas Pero también hay, eh, no solamente tenemos el beneficio de las bebidas, sino que también estamos dañando por ciertos lugares de donde se obtienen, ¿sí? Y pues para esto vamos a escuchar a la señora Lila Downs con una canción que se llama Mezcalito. Saludos a los que les gusta. Salud. ¡Ja, con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, dobigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, Gabizu. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, de beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, de beso, cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba lloró. Tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar.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 Te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legaspi. Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe. Visítalos. Ok, claro. estamos de vuelta chicos. Aquí pues con, con los destilados de agaves que, bueno, antes de, de seguir con los destilados, más bien cuántas especies de agaves mexicanos se utilizan para los destilados ah es una excelente pregunta eh, mira todos los todos los agaves producen azúcares y básicamente se utilizan los eh, algunos algunas comunidades utilizan lo que tienen a la mano no lo que tienen como parte de su de su flora sí. eh, pero siempre van a utilizar o a buscar los que tienen mayor tamaño porque obviamente pues son a los que se les puede extraer mayor cantidad de de, de sus jugos ¿no? azúcares de donde se obtiene este destilado sí entonces eh, pues eh, las especies van a depender mucho o la utilización va a depender mucho del tamaño y de lo que la región este, tiene para para ofrecer a las destiladoras uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se obtiene? ¿Cuáles bebidas? ¿Tenemos el tequila, primeramente? Que también es un, es un que es un mezcal, ¿no? El tequila también es un mezcal, no más que... Exactamente, ahí sí, que bueno que lo mencionas, Guillermo. Es algo que, que, que nosotros, por, pues digo, por por lo que escuchamos siempre, <coughs> pensamos que son dos bebidas diferentes, ¿no? Sí. Que, que, es como si fuera Brandy y Ron, ¿no? ya hablando en el tema del alcohol. Pero no, las dos contienen exactamente eh, el mismo ingrediente, ¿no? Y, y se destilan de la misma forma. Eh, la denominación de origen es lo que hace al tequila tequila y al mezcal no se le permite llamarle tequila. Y, y toma el nombre por el pueblo de tequila. Sí. Así es, Así es. ¿Qué es lo que le faltaría al, al mezcal como conocedor? ¿Qué es lo que le faltaría al mezcal para llegar a ser un tequila? ¿Es pureza o, no. ¿o qué es...? la denominación la denominación pero, okay, el <risa> pero por ejemplo ah. el agave azul tequilana el weber uh -huh. este es el por supuesto es, el un, agave espadín. es, es un espadín y hay sí. varios espadines que se utilizan para los mezcales pero para como a, eh, son muy regionales muy les falta ciertos como uh, cómo se puede decir ciertos grados de de manufactura para poderlo hacer denominación de origen y para hacerlo denominación de origen sería casi toda la república mexicana uh -huh. entonces eh, también yo digo que es parte del comercio y de la industrialización decir este nomás tiene denominación de origen porque hay muchos mezcales mucho mejor que muchos tequilas sí, no, no, sí, sí lo sé si sí lo sé En Oaxaca sobre todo, ¿no? Oaxaca, Durango, bueno... Durango a, a también. Ver, una pregunta, ¿es cierto que nomás en Quintana Roo, Tabasco y no cualquier otro estado no existen agaves? No, pues eh, hay pequeñas poblaciones, pero hasta donde yo sé, en toda la República Mexicana hay. Muy bien. La número uno obviamente es la ajá Oaxaca. Oaxaca. Es el, el, tiene cerca de 60 especies. Ay, bueno. Entonces, si, si estamos hablando que eh, en México hay 159 y Oaxaca alberga 59, pues es un tercio ¿no? de, uh -huh. del total que, que hay en nuestro país. ¿no? ¿Cuál es el clima ideal para que una llave crezca si sea frondoso? ¿Mucho calor? Eh, pues el clima ideal, ¿No? digo, porque he visto fotografías, por ejemplo, de Tailandia, uh -huh. eh, pues no se parece nada a, a Chihuahua o a Huila o a, a otro de los estados donde los climas son muy extremos, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo tienen crecimientos de plantas eh, espectaculares. Entonces a, hablamos de climas ideales para el crecimiento, pues la planta se adapta bien a la humedad aunque su, su naturaleza o están diseñados para lugares en donde el suelo es pobre y donde el clima es extremo, o sea, hace mucho calor o mucho frío. Sí, porque yo, por ejemplo, aquí en Jalisco, en los frailes, Tapalpa, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, hay agaves. Y ahí hace frío. Y oh, a, sí. ahí, te, te, ahí hace frío todo el año. Wow Guau. No, y en Chihuahua cae la nieve y hay una gala que se llama Montana y se tapa de nieve y se derrite la nieve y como si no pasara nada. ¡Ay, qué bonito! Se mantiene con el frío. Así es. Oye, José, yo, yo quiero que nos platiques esto tan importante. Cuando se van, eh, cuando hacen en las pequeñas poblaciones eh, que hacen ellos sus propios destilados, platicábamos que es muy difícil volver a recuperar la cantidad de agave que ellos tenían antes, entonces hay lugares, según he entendido yo, donde están como a punto de extinción, donde donde ya no va a ser posible volver a recuperarlos, porque, pues como decía Guillermo hace rato, se tardan muchos años, no no es de, ya el siguiente año tenemos una cosecha no. enorme, ¿no? Así es, y sí, uno, de los, uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, Es, es, es por eso que se seleccionó ese espadín en, en particular en tequila, uh -huh. porque su nivel de maduración óptimo eh, es eh, a, a pocos años de, de la siembra, uh -huh. Crece rápido y madura rápido, y por ende da una buena bebida, y hay este, otros agaves que tardan en llegar a ese punto más años, entonces lo que sucede es que los extraen de la naturaleza, y precisamente, por por esta parte que no que no es sustentable o no es rentable para ellos terminar eh, una planta que les va a dar ganancias hasta dentro de 10 o 15 años ¿no? ok Entonces, ¿Y, y del espadín este, este, estamos que estamos hablando que me dices que es más rápido cuántos años son son aproximadamente seis años para madurar un, un, un agave eh, tequilana weber fíjate Sí, entonces, eh, ¿crees que dentro de poco, digo, el mezcal se ha vuelto una bebida sumamente comercial, internacionalmente muy comercial. y muy cotizada? ¿Crees que dentro de poco nos estaremos acabando las especies en México? Pues, eh, yo le atribuyo más al, primero, el saqueo para, para este, la producción, digamos, de, de algunas bebidas artesanales, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y segundo, pues el saqueo que se realiza para la venta de, de plantas este ornamentales. Uh -huh. Que digo, dentro de los males, pues yo, no, no es que yo apruebe el saqueo, es que simplemente es menos peor que saquen una planta para tenerla en su casa y que, y que se reproduzca. Sí. A que la saquen para convertirla en bebida y, y muera la planta. Por ejemplo aquí el Victoria de Regina que es uno de los uh, agaves más cotizados, bonitos, conocidos y demás Digo no es el único, hay eh, muchos agaves ornamentales eh, O que se le puede decir ornamentales que son de, de tamaño pequeño a mediano eh, ¿Qué tan difícil es o, qué, o más bien de estos eh, tipos de agaves Algunos se utiliza para destilado o simplemente son utilizados para decoración? o coleccionismo pues esa esa, esa pregunta es, este, es buenísima Guillermo este eh, vamos a vamos a hablar por ejemplo de, de, de que una planta tiene eh, una, una forma de utilizarse este, de mil maneras no ya en, ya en algún tiempo se utilizó como alimento como bebida como fibras para hacer costumbres de casas. O sea, ha tenido miles de usos. En la actualidad, digamos, en la modernidad, este, estos usos se han reducido. Sin embargo, la planta eh, del maguey, este, pues es sorprendente en ese tipo, por eso, por eso me enamora, porque eh, la, la puedes convertir en, en un mezcal, pero si la tienes en un jardín, te ve bonita, o sea, o, o si la, la utilizas para... ...para el paisajismo... ...son plantas extraordinariamente bellas... Sí. Y, ...y sobre todo resistentes... ¿no? ...resistentes a plaga... ...resistentes a, a los climas extremos... ...resistentes incluso... ...al descuido... no, ...porque hay muchas zonas... Eh, ...en las que se reforesta con plantas... ...que necesitan cuidado... ...porque si no pues, se mueren... ...y no, no hay reforestación... ...esta planta tiene eh, la, la superventaja... ...de verse bonita... ...y además ser resistente y no requerir mantenimiento, ¿no? Esa es una parte importantísima, porque muchos de estos proyectos quedan abandonados al paso del tiempo. Entonces, eh, y para cerrar tu pregunta, es obvio que no hay una división entre, ah, bueno, tú eres para tequila y no te siembro para que te veas bonito, y tú eres bonito y te siembro para que todos te admiren. No, se puede utilizar por igual este Ajá. pues no sé es una una estampa mexicana es, es el maguey el palmiano, el maguey este, por ejemplo hay una foto ahí de, de Frida Kahlo que está entre los magueyes es una, una, una foto bellísima sí. y hay fotografías donde dice jalisco y, y están los, los agaves este tequilana no ahí como como fondo entonces son son especies representativas pero que también se obtiene en, en la bebida en conclusión lo ornamental es para toda la especie en general, ¿cuál es la especie más pequeña eh, que tenemos en México y la más grande? en, en pues, tamaño, mira hay hay una variedad de, de, de padín no recuerdo el, el nombre ahorita eh, en Oaxaca es un un agave digamos que en forma se parece al tequilana pero en tamaño se parece al salmiana o sea El, una una penca, una hoja puede alcanzar por ahí de los dos metros y medio. ¡Oh, enorme. Es. Wow. Sí es impresionante cuando lo ves está gigante, es enorme. Entonces, este, de miedo. Y, las y hay una especie muy pequeña, digamos, que no es una especie pura, pero es un cultivar de Xmenti, que se llama Soki Rajin que pues un adulto alcanza unos 12 centímetros, 15 máximo. ¡Ay, qué bonito! Wow. Entonces, así de dispar, ¿no? Está el, el, el, las formas y tamaños de, de, de esta planta. Imagínate cuánto necesitarías de esos pequeños para hacer un litro de mezcal, ¿no? <risa> Oye, pero qué interesante, porque normalmente eh, viene a tu mente la palabra... Agave. Agave, ajá. Y tú te imaginas el que te encuentras en las carreteras, ¿no? Los sembradíos. Creerías que es como el único que existe, ¿no? Oye, y, y platicábamos eh, lo, impor, lo importante que sería convencernos, volviendo a lo que mencionabas hace rato, convencernos de lo importante que sería ser unos buenos coleccionistas. Mencionabas tú que esto sería, pues porque es como una, una forma de rescate, de salvar ciertas especies para que no se extingan por completo, ¿no? Y platicábamos, tú, tú nos mencionabas unos datos sobre Japón, me, me parece que, que mencionaste donde hay ciertas especies ya allá, ¿fue fue Japón o dónde fue donde nos dijiste? Sí, sí, así es, sí, este, bueno, comenzando con, con esta parte del rescate de las especies, pues uno de los limitantes que tenemos en el país son las leyes, No es que estén mal las leyes, es que se tienen que actualizar. Uh -huh, o sea, claro. no es la ley, es actualizarla. Porque incluso, o sea, si tenemos un celular y, y en unos meses ya es obsoleto, ¿no? Algunas funciones. Sí. Entonces, más aún con las leyes que se formularon hace 40, 50 años y no se han modificado. Entonces, lo que necesitamos es actualizar esas leyes. Porque muchas, en lugar de beneficiar, están provocando la desaparición de especies. Este, se tiene que autorizar el, el uso del, de, de la planta para la reproducción y la comercialización, porque de todos modos se venden de forma ilegal. Sí. Hay, que, hay que hacerlo legal, ¿no?, para, para acabar con, con el saqueo. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto es... Eh, hacer campañas de concientización en, en las comunidades para que tengan un, un, una producción sustentable. Las bebidas artesanales son buenísimas y tienen la ventaja de que van a aportar eh, pues una una buena cantidad de economía a, a esos estados o a esas comunidades sin lo hacen de manera sustentable y si empiezan a sembrar no en lugar de, de, de extraer todo del Del, del hábitat, pues comenzar a, a, a cultivarlo ellos mismos. Eh, ya muchos, hay muchos ejemplos, y muy buenos, de, de lugares en donde la comunidad ya se organizó y, y ya están poniendo viveros exclusivamente para el, el, el cultivo de algunas especies. En, te voy a poner un ejemplo, hay uno que se llama Liobá, lo describió la UNAM hace, en el 2011, o sea, reciente, eh, no es reciente descubrimiento, porque obviamente ya se conocía, pero sí es de, de reciente descripción, y en, en Puebla ya hay este, lugares donde lo cultivan ya desde hace tiempo. Ah, Entonces, okay. este, pues ya no está en peligro de extinción, porque ya lo lo, lo, lo están este germinando desde semilla, uh -huh. y, y ya hay miles de, de plantas, ¿no? Entonces... Eh, es importante eh, que, que, que se concientice y sobre todo pues que haya programas de apoyo para este, estos proyectos en, en estos lugares sí. y pasando a la, a la otra cuestión eh, a la que nos toca a la gente de ciudad <ríe> es eh, fomentar el coleccionismo esta es una parte también de de, pues, de, de hacer conservación y propagación porque El, el coleccionismo nos va a ayudar a buscar siempre este pues que la planta no muera, ¿no? El coleccionista claro. siempre, siempre le va a dar cuidados a su planta y va a procurar que se reproduzca, ¿no? Claro. Oye, algo de lo que es muy importante de las leyes uh -huh. es, por ejemplo, hacer una UMA para especies protegidas que estén dentro de la norma 059, Perfecto. pero es... Sumamente engorroso, en lo que haces un trámite para una UMA, para una especie o ciertas especies, pues ya, ya desapareció prácticamente del, de, del hábitat, ¿no? O de qué? la región. Y la, la otra es de que, gracias a esto, eh, los que queremos acceder a especies, pues casi siempre andamos por encima de la ley, ¿no? Estamos, este... Fuera de la ley. Fuera de la ley. Más fuera bien, de bien fuera de la ley. La, sí, más bien, más bien. De manera soterrada, ¿no? Y hablando de todo esto, ¿cuáles son las especies más amenazadas que tenemos en México en agaves? En agaves, pues mira, um, pues te puedo mencionar algunas que son, digamos, microendémicas y que por tal razón, como el hábitat es muy pequeña, muy reducida, pues están se ven amenazadas, ¿no? Okay. Una, una, por ejemplo, es el, el albopilosa en Monterrey tiene una hay hay como dos barrancas donde donde lo encuentras y pues todo lo que estaba a la mano del hombre ya pues se, se lo llevaron. Entonces, ahorita los, las plantas que quedan son las que están pegadas a la barranca. Este, y bueno, de alguna manera esto las las ha protegido de la de la explotación. Este, otro ejemplo es eh hay uno que se llama Pacoki de, de, de está entre Puebla y Oaxaca. Igual es una una planta que pues no le dieron ningún uso y, y, y se fue acabando y ahorita hay un programa de este, de reproducción, pero solamente lo tiene un jardín botánico. O sea, es importante que los jardines botánicos empiecen a hacer este, este trabajo no también de del de la recuperación de algunas especies. Claro. Y, este pues, la lista es, es un poquito larga, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de Victoria Regina, incluso por ahí había un cerro que le decían el Cerro de las Noas, porque es su nombre común, que recibe por allá, en Coahuila, y, este... Y, y, y decían el Cerro de las Noas, pues ya no hay Noas, no, ya no hay, ya nada más es el Cerro, ya. Oh. Ya las Noas se fueron. Se le quedó el nombre. Y, y se le quedó el nombre nada más, entonces, pues sí, tristemente así, ¿no? Y ah, hay otro que se llama, eh, es poco conocido, pero es, es muy bonito, se llama el Rey Fernando. Eh, era la, la Reina Victoria eh. y el otro era el Rey Fernando. Ah, qué bonito. Entonces, eh, actualmente ya salió del complejo Victoria y se le conoce como Nickel -CAE. Entonces, ese también está muy amenazado, en estado libre, ya quedan muy muy pocas, muy pocos ejemplares. Y hay otro que incluso a mí, como coleccionista, me ha costado trabajo encontrar, que es del complejo Victoria, que se llama Victoria Pintilla. Ese también es super exacto. Yo, yo mismo, en todo el tiempo que llevo coleccionando, no, no he visto una planta adulta, solo pequeña. Ah, caramba. Es que, o sea, fíjate, ustedes que andan en ese mundo y de verdad habrá especies que nunca les toca ver, ¿no? Sí, definitivamente, pero bueno, yo en las orquídeas de repente eh, he visto uno o dos ejemplares del Mexipedium, Cerfiticum, uh -huh. que es microendémico, y resulta que si es una planta la tienes que pedir a Estados Unidos, y si es mexicano. Oh, no, ay, no. Dios mío. O sea, y, y he visto una planta en la UNAM que es de campo que fue cuando describieron la especie eh, y es monotípica aparte, mm. entonces eh, es género especie nada más y es mexicana, microendémica se conserva el, el sitio porque el dueño del rancho lo cuida pero con escopeta, ¿eh? ah. no entras o sea sabe lo que tiene desde un principio sabía que tenía algo ahí cuando fueron los investigadores de la UNAM y todo, reafirmó que era una cosa muy rara microendémica, nomás hay dos, tres paredones ahí chiquitos y no entras a su rancho y si entras sin permiso te sacan a balazos, o sea él Dios. sabe que está cuidando una planta única qué en genial, el mundo, que genial oigan pues vamos a hacer otro corte más que nos obliga al tiempo y vamos a escuchar por ahí otra cancioncita muy acorde con el tema vamos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 Ya estamos de vuelta. José, este tema está muy muy interesante y te mandan Bien. saludos tus compañeros del Festival de Flores y Colores de México. Ah, qué padre, sí. Y nos qué dice padre, Adriana que le mandemos saludos a Enrique Orduño de Carnívoras Rangel, que a él le gustan muchísimo los agaves. Sí, sí, es, es, este, es mi seguidor y pues siempre eh, a, a pesar de que ellos están ahí vendiendo y tienen mucha gente, Siempre se le escapa a Adriana. <risa> Como los niños y lo encuentran ahí conmigo. Ay, oye, a Un saludo también a, a Tony Mendoza. También que... Eh, ¿Te acuerdas que estuvimos juntos en, en Tesistán con Wolf? Sí, claro. ¿Y, y cómo estaba Tony? error haber estado junto contigo, ¿no? porque brincaba Brincaba de, de su puesto atendía a la gente, se iba a la gente brincaba agarraba otro agave y luego brincaba a gente, y luego iba y agarrar otro agave Sí, <risa> sí, lo surtí ese día que, que llegué este, pues fue la primera vez que fui a, a Guadalajara entonces, este, el Tony sí ya lo conocía yo de las redes sociales, pero físicamente no nos habíamos este, saludado no habíamos tenido, ajá Pero ahí me tocó de vecino y no, pues se curtió y pues yo me beneficié. Oye, yo, yo recuerdo mucho que cuando fui a conocer tu, tu stand, eh, sí. pues para mí realmente los agaves no, nunca han estado como dentro de, de, de la maravilla que son, nunca los había observado yo tanto. Pero realmente cuando llegué ahí a tu lugar, wow. Y el que más me gustó, recuerdo que tu comentario fue, ese es de colección, ¿eh? Y yo, ah, está bien, gracias. Casi, casi le dices, no te alcanza. Ajá, sí, de hecho, sí sentí el comentario, así como, no, ni preguntes, ¿eh? Porque no, no, no das para más. Eh, hay algo no, bien no, importante. No, no, lo que pasa es que muchos, muchas personas, pues, no es no es del costo, sino que de repente me dicen, ah, desde allá, allá en mi cerro, yo me sí. vengo allá como mil en, en el cerro Tú me lo quieres vender, ¿no? Entonces. Sí, eso es uno de los errores que tenemos en México, porque aparte es muchas veces mentira, ¿no? Como las orquídeas. Uy, de esas hay verdes, amarillas, rojas, azules ah, y demás. Sí, claro. Ya las quisiera conocer yo, pero bueno. <risa> este, pero Oye. es. Bueno, una pregunta así rapidísima. Cuando eso de, esas de colección, yo recuerdo los Potatorum. Poco se habla de la variación de espinas que tienen los agaves, porque no todos los agaves tienen una espina erecta, de base ancha y termina aguda. Eh, hay, es algo maravilloso. Se pueden coleccionar también agaves por su variación de espinas dentro de una misma especie o cuántas variaciones de espinas podemos tener. Porque yo las he visto eh, unas parecen que están hasta ramificadas, eh, no es un solo punto, eh, anchas, planas. ¿Pero cambia? El, ¿El tipo de espina cambia aunque sí, sea la misma especie? No, es lo que le, le estoy preguntando. Ah, ok, ok. A ver. Pues mira, eso esto que acabas de, de, de mencionar es el, el, el más grande problema que tenemos, lo que nos dedicamos a, a coleccionar y, y que nos gustan las plantas, porque al ojo común es cuando la pones esa que tiene la espina más negra a un lado de la otra que tiene la espina café, te va a decir que estás loco y que es la misma y que es exactamente igual. Uh -huh. Y tú dices, no, pero es que mira, esa, la, la punta se hace hacia la derecha y esta se hace hacia la izquierda Y no entienden esta parte que acabas de, de decir En donde por la pura espina ya quieres esa planta ah. <risa> Es que son fascinantes, de verdad, sus espinas son son increíbles Sí, porque cuando te conocí yo traías un ejemplar que, que compró Tony Y nunca se me olvidó. Tres varios ejemplares del mismo. Pero Tony agarró sí. uno... El más exótico. Pues me dijo, es que... Y ustedes me explicaron, ve la espina. Son diferentes espinas. No es la Era misma espina. El macro macrocanta. Ay, el macrocanta. Ajá. Eh, y que me dices, de cada mil o cinco mil, sale uno con una espina así. Que eso es lo ¿Sí? que tienes que observar, tras, tras. Y es algo sumamente interesante, ¿no? Sí, sí es interesante y es este... Estresante, ¿no? Porque eh, provoca que, que tengas cada vez más plantas aunque sean de la misma no sé. eso no es estresante, al contrario el estresante es que ya no caben en la casa ah sí, eso sí no, es cuando te quedas sin dinero aparte, es sí, estresante es cuando es cuando llegas a tu casa y te dicen, esa ya la tienes ¿para qué quieres más? mira, ya no caben o sea, ¿y tú no? ¿cómo no. te fue en el festival? bien, ¿vendiste? sí, acabé con todo ¿y el dinero? no, mira, es que compré, compré más ah, lo traigo Com con... compré una aquí compré, está Compré una, ¿no? con más plantas de las que llegué Ay, Exacto, suele mierda. pasar eso, ¿no? oye, hijo José, y mencionando, a mí me encantaría que nos platiques cómo fue tu experiencia en esta primera vez que estuviste presente en el festival. ¿Qué fue lo que te encontraste? Eh, ¿Te gustó el estar vendiendo, el encontrarte gente que tiene los mismos gustos que tú, otros que llegaron a, a, a comprar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó del festival? Pues eh, mira, nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer, pero eh, como cuando alcohólicos anónimos. Ajá. <risa> no, esta terapia de estar entre gente que, que comparte tu locura es este es increíble, ¿No? Es, sí. Es cuando te pones a hablar eh, con gente que no tiene el gusto de las plantas, te ven muy raro. ¿sabes? Cierto. Sí, y estás hablando como loco Y ellos en su en su cabeza No sé qué piensan, pero creo que no este, <risa> pero, sí, verdad, Lo más seguro es que piensen que estás loco ¿Sí? Pero cuando llegas a los lugares como este Pues se encuentran la locura en todos lados ¿no? Y, y, y puedes platicar horas Y no se aburren Oye, ¿qué dices? Pues, no era yo, éramos muchos No, o sea, imagínate esta experiencia que te voy a contar uh -huh. Estaba yo hablando con un... Con un Chavo de allá con un conocido también y Incluso me llevó a regalar algunas especies ahí de, de, de Guadalajara ¿Sí? tenía algunos pequeños sí. Y estábamos felizmente hablando de agaves y de plantas y, de, y del cultivo y de la enfermedad y de todo Y ya después se fue y, y, y pues se fue ya tarde, ¿no? De ahí del, de, de, de, del lugar uh -huh. Y ya más tarde veo que publica que le habían robado su carro Entonces que, que, le roban su carro mientras estábamos platicando, ¿no? Entonces, así nos metemos al tema, nos olvida el mundo cuando estamos ahí. Ay, qué y, triste, qué bueno que me Es triste, pero, pero es padre, porque a, a, a, a final de cuentas, este pues te la pasas de, de forma increíble, ¿no? entre, entre la locura de, entre compartir tu locura con otros. Oye, eh, pero algo fabuloso que me decían, oye, y el de los agaves, no sé, está igual que tú, no está en su lugar. Y jamás. Está ahí, y está vende y vende. Jamás estuvo en su lugar. O sea, en esa que yo llegué al puesto, coincidimos, y era porque andaba pidiendo todos los datos y esto para llenar el directorio, pero de ahí en más yo pasaba y pasaba, y jamás estabas en y, tu lugar. Y, y dije, bueno, a ver la mesa y ya no ya ya faltaba, había. Faltaba uno, faltaban ¿Sí? dos, faltaban tres. Y, y. Yo hasta le preguntaba a los de los lados, oye, sí los está vendiendo, ¿verdad? cuídenle aquí el El negocio por favor no voy a ser que salga otro dueño y, y luego Memo me invita a dar una plática y yo otra vez me voy como hora y media y ahí oye jose yo quiero que así de una forma muy muy fácil de entender así como todo lo que tú nos has platicado nos digas qué es lo que distingue a un agave ¿Cómo yo que estoy iniciando en, en esto del de, de mundo de las plantas, que quizá escucho la palabra coleccionista y digo, va, me late, pero no conozco de plantas? ¿Cómo puedo identificar un agave real? ¿Cómo, ¿Cómo sé que no me están vendiendo otra cosa? Sí, porque hay unas plantas que parecen agaves y no son agaves. Exactamente. Es... ¿En qué me debo de fijar, José? híjole esta pregunta pues me remonta a mi triste, a mis tristes inicios, <risa> donde yo llegaba a comprar a la gente que pues o, o no sé si no sabía y si sabía lo hacía de manera muy malintencionada que te dicen que ese agave es el único en el mundo y que viene viajando por tierra y por mar, pero que tú tienes la oportunidad de comprárselos por la mínima cantidad Desde de tres mil pesos. ¡Ah! <risa> Entonces, compras tu planta y te vas feliz y después te das cuenta de que pues el valor está por mucho menos que eso, ¿no? Que uh -huh. todos los vecinos tienen la misma planta. <ríe> y nunca te <ríe> habías picado. Entonces, pues, es un, un, un triste comienzo, ¿no? Uh -huh. eh, desgraciadamente es, es difícil evitar esta parte, pero, pues, eh, mira, aparte de lo que ten, en, tengo como experiencia, es que eh, hoy en día... Eh, si tú hablas con un niño y el niño trae celular y acceso a internet, le dices una cosa y el niño abre su Google y por ahí, y, y goglea y te dice no, ah, es así y así y así. O sea, tenemos la, la, la facilidad de tener el internet. Sí. Entonces, yo cuando les digo algo a, a las personas que les pretendo vender algo, les digo no me crean, abra su celular y busque la planta. Entonces, ahí puede encontrar si es efectivamente la que yo le estoy diciendo, si proviene del lugar donde le estoy diciendo, si realmente está en peligro de extinción y, sobre todo, cuánto cuesta en otros lugares. Entonces, es fácil, digamos, relativamente, incluso hay algunas aplicaciones del celular, que le tomas fotografía y te hace una identificación de, de la especie. Es, digamos, distinguir un agave de, de una pulcrea, por ejemplo, ¿Sí? pues ya no no resulta tan complicado, ¿no? O, o de una yuca, por ejemplo. Que cuando están pequeñas se, se confunden con facilidad con un agave. Ajá. Pero vamos a hablar que si no tenemos eso, pues en el, el, la consistencia de las hojas. El, la mayoría de los agaves tienen una consistencia rígida, Y, y todas sus hojas terminan en espinas okay. Ah, ok Algunas espinas son más flexibles que otras Algunas hojas son también más flexibles Pero son muy pocas las especies que, que no son Que no presentan este esa característica Por decir un pequeño paréntesis Aquí en la rueda cartonera donde está RadioCarton.com uh -huh. Uno de los grandes pintores tapatíos eh, Que tenemos el gusto de, de conocerlo Salvador Rodríguez Sí Pintó el refri de aquí de la cafetería con agaves. Uh -huh. Estaba volteando, estaba reaccionando ahorita. <risa> sí. y, ¿De dónde y, lo he visto? O sea, eh, estamos con el tema y apenas estoy reaccionando, son agaves como sí. con el que está pintado el refri. El refri no tiene un valor tanto como refrigerador, sino como... El, lo que la, tiene de decoración. Sí, o sea, Salvador Rodríguez es uno de los grandes pintores. Sí. Y, este, pues mira, aquí tenemos... Ese refri nos puede sacar de pobres Posiblemente, <risa> sí <risa> Bueno A ver, entonces decíamos que las espinas, ¿no? Las espinas, Ajá. ¿se le llaman pencas o son hojas? ¿O son hojas? Sí, eh, cruesas Cruesas, no coracias, este, jugosas, carnosas ¿El agave puede ser una suculenta dentro de la subfamina? catalogada como una suculenta porque acumula este, el, el agua en sus Ah, oh, súper bien Vamos, una sábila está dentro de las suculentas de también. Las suculentas, de las suculentas, ¿verdad? También. Ajá. Que digamos que, son que es aloes. como ajá, aloes, como ajá. muy parecido, ¿no? Son como Sí, tienen primas? formas eh, no sabré, ahí sí no sé. No, no son primas porque bueno, el, los, los aloes vienen de, de África, ¿no? El continente africano. Ajá. Entonces, eh, para mí yo siempre los digo porque en forma, en forma se parecen mucho La forma en la que crecen se, y en la que se reproducen también. Sí. La diferencia, a lo mejor podría ser que los aloes son, florecen por temporada y los agaves solamente florecen una vez en su vida. Pero sacan hijos de las bases también, o compensaciones o, o clones, como les dicen ¿no? Uh -huh. y, y el desarrollo es muy parecido el tipo de suelo que requieren. Es parecido, de hecho Pues ahora también ya me está pegando Ese vicio de los aloes Y ya estoy aquí coleccionando algunos Buenísimo para el estómago y para la piel eh. Para la piel, para el cabello Para el cabello también, también. Oye, una pregunta ah, súper técnica de colección Es ¿Sí? ¿Qué tan difícil en Hábitat natural, por ejemplo Volvemos al Victoria ah, Regina ah, O Reginae, no sé cómo se pronuncia ah, Una Un ejemplar tipo Contra un variegado ¿Qué tan difícil es encontrar esto? ¿O de dónde salió? Eh, tenemos dos minutos para terminar esta pregunta Muy bien sí, este, Pues ese es el tema principal ¿no? Ahí el coleccionismo Ya tiene sus, sus derivados Y uno de esos es este, Los híbridos Y los este, variegados Los melanismos La ¿no? naturaleza nos da ambos Nosotros no la naturaleza nos da las hibridaciones de forma natural cuando la, los hagan comparten localidades este, y las variaciones son eh, errores genéticos en, en, en, en la planta que nacen con manchas este, sin clorofila ¿no? pero pues que eso a, a nivel digamos ornamental pues da mayor belleza la reproducción En, en, los, en los agaves que son variegados, es casi siempre y únicamente por por clones o hijos, de ahí que por eso incrementan su valor, entonces pero la naturaleza no los da. Aquí el detalle es que la mayor parte de las variegaciones, cuando nosotros no le hacemos caso a los agaves, este, eh, los extranjeros estuvieron extrayendo de la naturaleza estos variegados, Lo llevaron hacia sus países y, y empezaron a tanto a registrarlos como a reproducirlos entonces ahora lo que nos llega que era originalmente mexicano pues ahora viene de Japón, ahora viene de de Tailandia, de Estados Unidos, de coleccionistas pues que, que se han dedicado al cultivo de esa planta que originalmente nació aquí, Ay, así es, no. pero yo no digo que sea un error, yo digo que es un gran regalo más que sí, un error. Claro, claro. Sí, claro, ¿la variación? Variegación. Ah, perdón. La variación de color, que es, se traduce en variegado, que es un melanismo, ¿no? Un albinismo. Ah, exactamente. Ah, sí, fui a tu plática. <risa> Oye, José, pues estamos ya a punto de, de terminarnos el, el tiempo. Cuando uno está platicando así tan a gusto, el tiempo se va muy rápido. Eh, yo Número uno, yo, yo quiero comprometerte al aire que si te es posible venir al festival, eh, vengas ya de forma presencial aquí al programa para seguir platicando sobre este tema, porque realmente es algo muy muy interesante y estoy segurísima que van a salir por ahí eh, varios interesados que van a querer buscarte en este próximo evento para, para saber de, de cuáles maravillas estamos hablando. <risa> y número dos, yo sé que te podemos encontrar en redes sociales, así que dinos por favor, cómo es que podemos accesar a ellas ah, claro que sí, bueno en, en Facebook, eh, el otro día le decía una persona, eh, me llamo José Hernández en Facebook y, y dice, sí pero hay como mil <risa> <risa> sí, de, de hecho, infeliz, sí. ¿no? sí, de hecho Entonces, sí sí, de hecho sí pues es más fácil que me localicen a través de mis páginas Tengo una de ventas que se llama Agaves AgavesMex, uh -huh. una página de Facebook de ventas, sí. y tengo dos páginas de conocimiento que administro, una se llama Agaves de México y la otra se llama Agaves Ornamentales en México, sí. ahí también solemos hacer cada mes un tianguis virtual donde hacemos intercambio con los integrantes y hacemos venta, eh, De, de, de, de especies, ah, de... De, de, de agaves sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, ahí pues me pueden localizar más fácil, manden solicitud a, a las páginas y ahí damos consulta de todo, de este identificaciones, de enfermedades, de propagación, de sustratos, de todo lo que se les ocurra. Y, y aparte, además, ¿sabes? Perdón que, que te interrumpa, aparte, ¿sabes qué? De, aparte de te, esto que estás mencionando, regalan una un deleite a la vista con esas fotografías que están publicando siempre. Sí, además pues, nos gusta presumir, ¿no? ¿A poco? No, no, no me había dado cuenta de eso, pero es que, ¿sabes? Realmente tienen de qué presumir, es una cosa... Maravillosa. maravillosa. Así sí. que simplemente, aunque no seas, yo en mi caso no soy eh, no tengo ninguno en, en, en mi mesa, pero creo que voy a creo ah, exactamente, ah, creo que la próxima vez que nos veamos vamos a platicar. Sí, por ahí una fotografía, una fotografía impresionante que platicamos eh, de, para poder usar, contactamos al dueño de la fotografía y bueno, quería como cinco mil pesos Ay, qué por usarla pero tú sabes, te acuerdas que te comenté que está la peña y está el agave y luego Ariel Valencia ya la había dibujado hace años esa misma imagen es, fue como que se hubieran puesto de acuerdo maravillosa uh -huh. pero queda una pregunta en el aire el azul tequilana Weber quedará a especies limpias en Jalisco, ya en otra entrevista nos platicará sobre esto cuando vengas aquí a Guadalajara José Sí, claro. ¿Te parece? Porque ya nos tenemos que despedir. Me parece perfecto, eh, pues una felicitación para ustedes, me la pasé súper. Okay. Vamos a seguir platicando muy pronto, te agradecemos a ti que nos hayas regalado esta hora de tu tiempo, eh, que es la hora de la comida, así que es más valiosa <risa> aún. Sí, muchísimas gracias, José. No, gracias a ustedes. Estamos al pendiente y de verdad esperamos verte acá por Jalisco. Te vemos acá. Esperamos vernos muy pronto. Así Perfecto. es. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vámonos y nos sí. escuchamos el siguiente martes aquí en Amfibios Radio. Radio. Radio. Vámonos. José. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.